tele Elche Radio Marca... ...101.4... ...la Radio de Elche... ...La Glorieta... ...con y Alonso... ...son las 9 en punto de la mañana... ...y les damos la bienvenida a este programa... ...La Glorieta... ...de este Jueves Santo... ...1 de Abril... Iniciamos un mes con la esperanza puesta en la vacunación... ...que nos permita amortiguar la llegada de esa cuarta ola... ...que ya está comenzando a aumentar los contagios... ...en los países vecinos y en algunas comunidades autónomas. De momento, Elche tiene, al igual que el resto de la comunidad valenciana... ...una incidencia de coronavirus baja... ...y los hospitales se han vaciado de pacientes COVID. Hoy termina la vacunación del profesorado y personal no docente... ...en el pabellón Esperanza Lag ...y el próximo martes, 6 de abril... ...y miércoles, 7... ...Sanidad continuará vacunando de forma masiva... ...a la población de Elche menor... ...de 65 años... ...se van a citar a casi 6.000 personas... ...en el pabellón, en otro pabellón... ...el Polideportivo del Toscar... ...para vacunar... ...a las personas nacidas en los años 1956... ...y 1957... ...de Elche, Santa Pola, Crevillén... ...y ASPE. ...está previsto que se vacune con AstraZeneca... ...el 6 de abril de 8 a 9 de la noche... Y, de, ...y el 7 de abril de 8 de la mañana a 3 de la tarde... ...Carlos de Gregorio, director médico de atención primaria... ...del Departamento del Hospital General... ...y uno de los organizadores de esta vacunación... ...ha explicado que cada media hora se va a administrar... ...la primera dosis a 15 personas en cada puesto de vacunación... ...habrá 11 puestos... ...con lo que se estima llegar... ...a 5.940 personas... ...y mucha atención... ...porque desde Consellería de Sanidad... ...se pide... ...a los ciudadanos... ...que estén atentos al teléfono... ...ya que las citaciones... ...se van a producir en breve... ...vía SMS... ...además Sanidad... ...ha anunciado que la próxima semana... ...comenzará ya a vacunar con Pfizer... ...a los mayores de 70 años... ...primero llamarán... ...a los de 79... ...luego a los de 78... ...y así sucesivamente... ...como ha ocurrido... ...con la población de 80 años... ...y en cuanto a la vacunación masiva... ...para el resto de la población... ...aún no va a comenzar en Iza... ...como se anunció... ...porque siguen sin llegar... ...las dosis suficientes... ...mientras tanto... ...estamos a las puertas... ...de los festivos de Semana Santa... ...y la hostelería... ...ha puesto en marcha... ...una campaña de concienciación... ...pues eh, para reforzar esos mensajes... ...de prevención contra el COVID... ...como el uso de la mascarilla... ...en las terrazas cuando no se esté consumiendo... ...de esa campaña hablaremos hoy en nuestro rincón gastronómico... ...con Manoli Gilaver Nieves Gil... ...y el concejal de comercio Félix Sánchez... ...también en unos minutos hablaremos del concierto del Misteri... ...para este Viernes Santo con el mestre de capella Javier González... ...y a las nueve y media aproximadamente... ...entrevistaremos a la portavoz de Vox, Aurora Rodil... ...para abordar algunos de los asuntos relacionados... ...con el Pleno Ordinario de Marzo... ...y con la vacunación también masiva... Y a las 10 de la mañana tendremos aquí en los estudios al presidente de Rigos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central, Javier Berenguer, con motivo de los 42 años de historia que acaba de cumplir el trasvase Tajo Segura. Son algunos de los contenidos de La Glorieta que comienza con la música dedicada a la Semana Santa y volvemos a escuchar pues uno de los temas de esa mítica ópera rock, Jesucristo de Superestar, con la que Camilo VI comenzó en 1975 a situarse entre los artistas pues, que más huella han dejado en diversas generaciones de jóvenes de este país. Escuchamos la oración en el huerto. Hoy nadie velará por mí Pedro Juan ninguno me acompañará pedro juan Siapara y desde mi este de calidez no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé porque qué he empezado. Yo tenía fe Cuando Ahora estoy triste a y cansado, mi camino a tres años. Me parece, que son niego, y que más puede un hombre a Lo que tú quieres de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Sí. Si es... Si es por de ser mejor de lo que fui, dime si mi vida con la muerte de cumplir.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 Que quieres que me claven en su cruz? Muéstrame la motivo, dame un poco de tu luz. di que no es inútil tu deseo impuride. Y me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Mis tres años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé. ...101.4... tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...son las 9 y 10 minutos de la mañana... ...y siguiendo con la Semana Santa... ...después de escuchar a Camilo VI... ...este año la capella, el coro juvenil... ...y la escolanía del Misteri... ...no nos van a ofrecer, no nos han ofrecido... ...el tradicional concierto de Dolores... ...pero no han renunciado a participar... ...en esta Semana Santa por lo que actuarán mañana, este Viernes Santo, en Santa María, a las siete y media de la tarde. La entrada será gratuita y el maestro de capella, Javier González, ha escogido para su interpretación una de las composiciones Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, del maestro de capilla español Cosme de Benito. Pues para conocer más detalles de la actuación tenemos con nosotros al maestre de capella, Javier González. Muy buenos días. Hola, buenos días. Después de escuchar esta ópera rock tan mítica de la década de los años 70, Javier, Camilo VI fue para ti, y antes de empezar a hablar de un mestre de capella como Cosme de Benito, ¿de Camilo VI fue para ti como otros tantos jóvenes de aquella época un, un referente? Perdón, vamos, a mí me encantaba su voz, sobre todo su voz. Y luego eh, también el culmen fue el, pues, Jesucristo es el Superstar, que nosotros los primeros que hicimos aquí en, en directo, que yo era niño de la escolanía, no sé si recuerdas aquel directo que se hizo en el Gran Teatro, que fue la primera vez que se hacía un musical eh, completamente cierto, en directo. Es cierto, pues, no lo recordaba, qué casualidad. Sí. Yo verdad. era niño de la escolanía y, y, y canté, participé, pero haciendo, haciendo los coros y todo eso. Entonces, eh, yo creo que el culmen suyo, la carrera fue el Superstar. Y sí, tanto. un fan, claro. Pero eh, evidentemente eh, has escogido a un maestro de capella del siglo XIX para emocionar en, este, en esta Semana Santa, sí. en las voces del Misteri, del coro juvenil y de la capella. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué Cosme de Benito? Pues ayer fue el último ensayo que tuvimos en la Casa de la Festa. Entonces le decía a los cantores que. Creo que había sido un acierto el, el buscar esa obra, porque al igual que nosotros eh, celebramos el Misteri el 15 de agosto, no, no hacemos un concierto de una música de, de la Edad Media, por ahí, sino que celebramos el Misteri con la música en la Basílica. Y, y el, la obra de las Siete Palabras es la obra que se hace el Viernes Santo, que se hacía... Eh, ...porque eran las meditaciones que en muchas iglesias se han perdido... Eh, ...las meditaciones de las siete palabras de Cristo... ...que justo se hacían el, ese, el Viernes Santo... ...esta obra se, se estrenó un Viernes Santo... ...del año 1859... ...ya no se ha vuelto a, a poner en, eh, en música... Y, ...y nosotros como somos eh, los encargados un poco... De, ...de hacer que las celebraciones se, hace, se hagan en el contexto... ¿no? ...entonces... Hacerla justo esta obra, el día en, en, de, de, en, en que se tiene que celebrar, que es el Viernes Santo, creo que ha sido eh, muy apropiado para la capella. Y además en un año donde no hay procesiones, creo que claro. eh, va a ser eh, para vosotros esta actuación, va a ser emblemática para el Viernes Santo, sí. es a las siete y media, pero los aforos de Santa María están limitados. Sí, eh, eh, creo que son 150 personas nada más, entonces el criterio es pues, por dónde llegada y pues, una vez que esté que esté cubierto el aforo ya no se podrá entrar. Bien. Entonces es una forma también de participar en la Semana Santa, de hacer que el Viernes Santo, ya que no hay procesiones, pues que la capella y la escolanía estén presentes. Eh, esto lo ha dado la pandemia. Eh, se va eh, eh, ¿Ha venido para quedarse las siete palabras de Cristo en la cruz? ¿Va a haber concierto todos los años de, en Viernes Santo del Misteri? ¿O seguiréis como el, eh, antes, como eh, hace años, con el concierto de Dolores? Pues uh, parece ser que al cura le va a gustar la idea de, de, de recuperar la meditación de las siete palabras. Y por otro lado, ayer los cantores también decían que por, bueno que, que nosotros teníamos que continuar con eh, nuestro concierto tradicional del Viernes de Dolores, pero ¿por qué no hacer las dos cosas? tener Ya que tenemos preparadas este este, este concierto para el Viernes Santo, hacer un concierto de, de Semana Santa o de música sacra el Viernes de Dolores y participar en las, en las siete palabras de Cristo. O sea que no, no habría ningún problema. Es una propuesta también incluso de la capella, o sea que ya veremos el año que viene. Ya veremos. ¿Y las siete palabras son oraciones? Pues son unas meditaciones de las, de las frases que dijo Jesús en la cruz. Entonces, eh, muchos compositores le pusieron música, entre ellos las más famosas son las de Haydn, que precisamente Haydn fue encargada por un cura de, de Cádiz, un cura de español, que le escribió una carta y, y le explicó... Que en España se, se hacían las meditaciones sobre las siete palabras y le pidió pues una música para cada para cada palabra. Entonces Haydn compuso esto y luego ya en Inglaterra le pusieron letra y, y las cantaban y, y así hicieron varios compositores. Y en el siglo XIX en España era muy típico que en todas las capillas los maestros de capillas compusieran sus, sus siete palabras, porque parece ser que, que el Viernes Santo era el, el día, claro, es el día de que Jesús está en la cruz. Entonces cuando pronuncia estas palabras y, en, y era muy tradicional el, el hacer estas meditaciones. Entonces, pues recuperar, estamos recuperando una tradición también de nuestro país y que se, ha, se hacía también en Elche. Además de recuperar esta tradición de recu recuperar también un compositor que estaba olvidado como Cosme de Benito, eh, ¿cuáles son los detalles de este concierto? Porque cómo va a ser, eh, qué instrumentos, qué solistas, eh, cómo lo has preparado, Javier. Bueno, el problema también es ese que, nosotros, que encontramos con que nosotros tampoco podemos cantar todos juntos, entonces. Eh, hemos tenido que dividir la Capilla de y la Escolonía en dos grupos. Y como son siete palabras más una introducción, pues la, eh, la, digamos el primer grupo canta las primeras palabras y el segundo grupo canta las otras siguientes palabras. Está compuesto para órgano, violonchelo y contrabajo. Entonces participan eh, dos músicos como Juan Pertusa y Tara. García, que de aquí del Che y que van a participar con nosotros, muy buenos músicos, y con, con Pepe Galiana, que es nuestro pianista, que tocará el órgano. El órgano, un órgano abajo, claro, para estar, no el órgano de arriba, sino usaremos un órgano pequeño para estar más cerca del coro. Y el coro en el altar, distribuido con, con una distancia de seguridad y con la mascarilla, es lo que nos incomoda mucho, pero bueno. ¿Y se grabará eh, este concierto? Sí, sí, lo que vamos a hacer es que eh, las personas que no puedan venir pueden seguirlo por, por Facebook, del patronato y de la basílica y su, espero que lo, lo grabemos y que participe también Teleelch que, que uh -huh. no sé si participará no, la verdad es que os salgo del patronato no sé pero pero espero que sí y como todo, como se ha hecho siempre como todos los años y que se pueda si no en, en el directo pues al menos se pueda ver estos días de Semana Santa. Pues eh, esta supongo que ha sido un esfuerzo eh, por lo que has comentado, que no se ha podido ensayar todos juntos, como también está siendo un esfuerzo este 2021 como lo fue 2020 sí. para mantener la calidad de todas las voces, de los niños y del coro y de la capella, del misterio. ¿Cómo están los ánimos? Pues lo que queremos es eso, mantener mantener siempre el nivel y estar cantando y sin saber ni siquiera qué vamos a, qué va a pasar en agosto pero confiamos en que, en que algo podamos hacer, si no con las tramoyas, al, al menos como hicimos el año pasado, pero quizá un poquito mejor, ¿no? un poquito mejor me refiero, el año pasado fueron las vísperas, pues este año creo que por lo menos el, el cantar todo el misterio deberíamos hacerlo. La caballa, pues bueno, no confía en que, en que se pueda hacer, pero pero sí que quieren mantener ahí el, el nivel de vocal porque... Algo tenemos que hacer, cantar a la manera el 15 de agosto se tiene que hacer, como sea, no sabemos cómo, pero entonces, bueno, y la verdad es que un poco desanimados porque porque vemos que no, que parece ser que este año pues tampoco vamos a, a poder hacer el misterio como, como debe ser, no pero bueno, al menos la gente el hecho de ya, ya poder venir a ensayar, aunque sea por grupos pequeños, pues eso pues al menos anima y hace que, que volvamos un poco a, a la normalidad musical. Pues hay que, hay que animarse porque la vacunación es la esperanza y a ver, a ver si se acelera, si hay capacidad suficiente para acelerar esa vacunación y llegar a tiempo para este verano. Javier González, muchas gracias por explicarnos y toda la suerte para el concierto del Viernes Santo, que seguro que seguirán emocionando a muchos ilicitanos el trabajo que realizáis. Muchísimas gracias y feliz Semana Santa. 101.4 Teleelch Radio Marca Comercial Mercianera Buenas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Según como te vean, así pensarán de ti. Ahora más que nunca pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y no pierdas la ilusión Tu reclamo publicitario en la nueva web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 333, respiramos, recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés. Hasta el 31 de marzo financiando con Banco CTLM. Descúbrelo en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35.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 ¿Montañas de chocolate? ¿Valles de caramelo? ¿Lluvia de tortitas? No es un sueño, son los Desert Oasis Points que puedes visitar hasta el 12 de abril en el centro comercial Lalyú. Además con regalos directos de exquisitos postres gratis en nuestros restaurantes. Próxima parada, Destino Oasis. La Glorieta, con Rosmar Alonso. 9 y 21 minutos de la mañana, dejamos la Semana Santa de momento y vamos con más música, la de, Fa, la de Flavio, uno de los cantantes que surgió en Operación Triunfo, pues acaba de lanzar este año, Sobran las Palabras. Ya no, pero sobran las palabras, sobran las palabras. Siento que fue peor Lo siento Pero ya no te hago falta Ya no te hago falta Déjame salir Se acabado aquí No me tientes Sé que mientes Porque estás Así, que quieres de mí? No ves que ya no hago falta No ves que ya no Y estoy Harto de salir perdiendo Harto de decir lo siento y pensar Que es que todo iba tan bien juntos en el mismo tren. Dime qué es lo que pasó. Si dices que no pasa nada, si me escribiste una canción y luego pasas de mi cara, tengo tu foto en el salón y restos de tu luz marcada. Allezgo en la habitación y mi boca sabe más salada. nada. Estoy harto de salir perdiendo, harto de decir lo siento y pensar. I'm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 7 0 15 13 Este año no hay procesiones pero en Teleelch hacemos Semana Santa De Domingo de Ramos a Viernes Santo a las 10 y cuarto de la noche programa en directo desde la Sala Cultural de las Clarisas Vive la Semana Santa en Teleelch, como siempre Patrocinan Material Cano, Grupo Serrano Automoción y Mercados de Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá?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 Fa un any la nostra vida va canviar per complet. No obstant això, cada dia estem més prop de superar aquesta pandèmia, junts Si tots col·laborem, no convertisques aquesta Semana Santa en una penitència. Usa correctament la mascareta, sense excuses, Amb responsabilitat. És un missatge de la Associació de Hostaleria d'Elx, Regidoria de Comers, Policia Local, Ajuntament d'Elx. La glorieta, con Rosmari Alonso. Pues seguimos con más música. Otra ex-concursante de Operación Triunfo es Aneluki, quien acaba de lanzar ¿Quién eres? Tengo una pregunta para ti de esas que duelen y no sé, no sé, no sé cuándo lo podré decir y Tengo muchas dudas sobre ti Me ronda me muerden y no sé no sé no sé lo que quieren no sé cuando... 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmari Alonso Son las 9 y 31 minutos de la mañana y continuamos aquí en el programa La Glorieta con más entrevistas. En la ronda precisamente de las entrevistas que realizamos en este programa los portavoces políticos cada vez que se celebra un pleno ordinario. Hoy tenemos con nosotros a la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Aurora Rodil. Muy buenos días, Aurora. Muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando, que son muchos... Eso espero. Eh, Aurora, sí. con usted queremos abordar algunos asuntos de esa sesión plenaria, pero también vamos a aprovechar para hablar de la actualidad local que pasa por esa vacunación a las personas mayores y al profesorado. Hoy concluye precisamente la vacunación del profesorado y el martes van a continuar con los menores de 65 años la Consejería de Sanidad en el pabellón del Toscar, que a los que se les va a suministrar finalmente AstraZeneca. Usted, como médica de familia, ¿Cómo están tolerando nuestros mayores la Pfizer y cómo están tolerando los trabajadores esenciales la vacuna AstraZeneca? Bueno, eh, en esto hay que ser muy objetivo, no guiarse no simplemente por eh, notas eh, periodísticas, porque esto es una cuestión científica. La realidad es que nosotros hasta ahora hemos vacunado a nuestros pacientes más mayores, en la década del 90 a 100 y estamos ahora en la década del 80. Y eh, los pacientes han reaccionado muy bien a ambas dosis, ¿no? Porque muchos ya están vacunados con ambas dosis. Por supuesto que alguno habrá tenido un poquito de fiebre un poquito de dolor muscular, especialmente en la segunda dosis, que no puede considerarse un efecto adverso. O sea, eso es una, un efecto normal de las vacunas porque producen una reacción inmunitaria y, y a veces el organismo eh, reacciona con fiebre ante esos casos. De hecho, si todos recordamos, cuando nuestros eh, niños eran pequeños, cuando nuestros hijos eran pequeños y los vacunábamos, normalmente les teníamos que dar o sí o paracetamol porque podían hacer algo de fiebre o alguna molestia local. Pero más allá de eso, realmente han tenido una tolerancia muy buena, eh, y lo que hubiéramos esperado es mayor rapidez. O sea, eh, en nosotros se, se ralentizó las semanas pasadas y esperemos que ahora eh, eh, se agilice, porque venía realizándose muy bien la vacunación en, en los mayores. Es cierto que tenemos muchos pacientes en la década de, de 80 a 90, ¿no? Y entonces supongo que por eso se habrá ralentizado y esperemos que también la distribución de las vacunas sea en igual cantidad en los dos departamentos, que el otro día vimos cifras un poco dispares, pero dieron Eh, una explicación coherente la señora Antonia Soriane que estuvo con nosotros en, el, en la Junta de Portavoces y bueno y lo que queremos es que se concluya porque la gente está ansiosa de vacunarse ¿no? eh, especialmente los mayores a mí me preocupa más que ellos porque fueron los que tuvieron más mayor mortalidad o los que tuvieron la gran mortalidad de esta tercera ola ¿no? entonces hay que evitarlo a, a toda costa en cuanto a la, a la AstraZeneca vamos a ver Obviamente están esas controversias ahora en Alemania por los 30 casos de trombosis y demás. La experiencia local ha sido que no, no hemos tenido complicaciones graves ninguna y eh, si parece que... Mmm, ...quizás produce un poquito más de fiebre y malestar general... ...ocasionando sí un aumento de bajas... ...pero no por eh, lo, específicamente complicaciones... ...sino por este efecto de la vacuna no, normal... ...de dar fiebre y malestar general en algunas personas... ...pero hasta ahora no hemos tenido complicaciones... ...ahora, sería lo suyo que haya una aclaración... ...por parte de la Unión Europea... ...porque lo peor que se puede hacer es vacunarse con miedo... Y para el plan de vacunación el miedo es letal, porque hay gente eh, que incluso está pensando en no vacunarse por lo que escucha por los medios de los casos de trombosis no aclarados o por lo menos no eh, suficientemente aclarados. ¿no? Eh, por eso por eso eh, se lo he preguntado a usted como facultativa, que es como sí. profesional de la sanidad? Eh, claro. ¿Es seguro vacunarse con AstraZeneca? Eh? Bueno, va, vamos a ver, nosotros no hemos tenido problemas. Ahora eh, y, y creo que le hace muy mal al, al laboratorio en sí, como a cualquier laboratorio le haría, que se ha, haya rumores. Por eso la mejor eh, forma de no eh, de no haber rumores es que eh, e Europa eh, se eh, de una vez por todas haga la investigación, explique los casos y también explique la cantidad de vacunas aplicadas y la escasez. ...de complicaciones que se ha tenido, ¿no? Eh, y, y quizás si se perfilara bien... Eh, ...por qué ocurrieron las trombosis... ...uno sabe si hay alguna población... ...que pueda ser o no de riesgo... ...pero nuestra experiencia clínica... ...que es lo único que podemos decir... ...porque nosotros no somos investigadores de laboratorio... ...ni estamos en el estudio de los casos eh, complicados... ...que se han visto en otros lados... ...es que no hemos tenido es esa experiencia mala... Eh, que hace que, por ejemplo, Alemania suspenda la vacunación. Así que no podemos decir que aquí haya habido problemas de ese tipo. Y como portavoz del Grupo Municipal de Vox, ya como política, ustedes ha, han seguido muy de cerca eh, la situación de los geriátricos en Elche y concretamente de Altavís. ¿Cómo está en estos momentos? Eh, eh? Bueno, la situación ahora está eh, muy eh, bien. La, en la situación en las residencias ahora es buena. Eh, a, a Dios gracias sí en las vacuna, en el, se han podido vacunar y eso en todo el país y, y en otros países ha demostrado que... Eh, ha desaparecido el coronavirus de, los, eh, de las residencias y por ende la mortalidad. O sea, que ese es un elemento muy positivo. De todos modos, eh, te, yo creo que te lo he dicho en, en, en nuestro por encuentro eso, anterior. Por eso te, y lo, te lo pregunto. Lo digo, que no, eh, eh, eh, por supuesto que lo que sucedió para nosotros no queda en el olvido. O sea, creemos que hay responsabilidades y creo que se tienen que... Eh, especificar eh, si se pudo hacer mejor, que nuestro criterio es que se pudo hacer no mejor, sino mucho mejor. Entonces, eh, seguramente pronto tendremos novedades al respecto. Y ustedes también en el pleno de este marzo hubo un acuerdo, eh, creo que por un, unanimidad, a, a propuesta de ustedes, para el, elaborar esa ordenanza que regule... De quién es responsabilidad, si del ayuntamiento, o de la comunidad, de los de propietarios, en el caso de que un edificio se venga abajo, porque ustedes ah, quieren sí. Usted, sí, ustedes sí. quieren que se realice, pues, esa inspección, ese informe de, de evaluación de todos los edificios de la ciudad. ¿Por qué? Eh, bueno, eh, esto esto fue porque nosotros estamos eh, recorriendo todo Elche eh, y eh, a raíz de eh, visitar al barrio Porfirio Pascual, eh, mi compañero eh, Juan Antonio Alberti, que es especialista justamente en, en ese tema, eh, eh, escuchamos a los vecinos que nos dijeron lo mismo, pero después lo constató él como profesional y realmente hay deficiencias muy marcadas. Y una, y una de ellas, las detectadas, es que mmm, la mayoría no tenía esta inspección de edificios. Edificios que se han construido en épocas que eh, su, eh, se utilizaba este cemento luminoso por más rápido y más barato. Entonces, eh, el peligro para la eh, seguridad de los que ahí están, independientemente de otros de otros inconvenientes en cuanto eh, a que viven en muchas familias en 35 metros útiles imaginemos no si el aislamiento en pandemia o, o dependientes cómo lo pueden hacer que, que es realmente inamig in, que no no podemos tener ni conciencia de lo que están pasando pero en este eh, punto en particular eh, esto nos está llevando a cabo y por qué no se está llevando a cabo una por negligencia de las autoridades que deberían llevar el control y otra también porque no se los vecinos no pueden hacerse cargo sin embargo hay eh, subvenciones y ayudas para este tema en particular y sin embargo por falta de información y por falta de una ordenanza clara eh, no se está llevando a cabo es urgente que esto porque esto es como un mal que no se ve no eso es, es eso es como esas enfermedades que cuando dan la cara es mortal Esto es un mal eh, que carcome los edificios por dentro hasta que ocurre una desgracia. Y, y en este tipo de cosas no se puede esperar. Entonces, eh, esperamos que este voto por unanimidad sea real en el sentido que se lleve a cabo dicha, mm. dicha ordenanza y en los términos que fue expuesto en la moción. Eh, aparentemente, el, el Ejecutivo local... Eh, alabó mucho al Verdi y yo siempre que le digo, cuando te alaban mucho hay que tener cuidado porque es muy fácil decir que sí y luego guardar en un cajón una cosa que tiene que ser para allá. Así que, bueno, estamos contentos que se hayamos sido escuchados, pero ahora se tiene que, que concretar y estaremos vigilantes. Claro, pero no solo hay necesidad de evaluar, evidentemente, los edificios que hay con graves problemas estructurales, que fueron construidos con eh, material defectuoso eh, hace décadas. Es que también… Precisamente coincide que donde más edificios en mal estado están son en barrios obreros, donde las familias apenas tienen recursos. ¿Cómo se les puede obligar a las comunidades de propietarios en barrios como el de Porfirio Pascual a que rehabiliten una, un edificio eh, si no hay ayuda pública? ¿Ustedes no, las no, han no, reclamado? Es, no, no, es que existen ayudas. ...y de fondos incluso europeos, o sea, existen... ...lo que pasa es que pero primero... Ya, ¿Pero eh, llegan, eh, llegan antes o llegan después de la realización? Es medidas. que justamente nuestra nuestra moción va en ese sentido... ...que siempre estamos diciendo lo mismo... ...y a veces parecemos repetitivos... ...hay muchas cuestiones que se utiliza el dinero... ...en eh, cosas banales o por, o por lo menos demorables... ...y, y sin embargo en estas cosas, eh, mira, un ejemplo... Para decir, aquí en el barrio donde yo trabajo eh, Se va a hacer una remodelación del Paseo Germanía ¿no? para, uh -huh. Porque van a ser un museo de la memoria histórica Incluso con la amenaza so, solapada de que nos quiten la, eh, la, cruz, de lo, la cruz la la uh -huh. cruz, cruz, eh, Que obviamente el barrio está en pie de guerra Y lo estamos todos los que vamos a defender la cruz ¿no? Esta cruz no se caerá como en otros lados ha sucedido. Pero quiero decir, mil euros el proyecto. Vamos a ver. Habiendo un barrio, este y otro, porque nosotros estamos detectando, pero Elche es grande y estamos caminándola toda y, e eh, investigándola toda y que tienen el peligro de que se les caiga la casa. O sea, nosotros eh, incluso mandamos al ayuntamiento un proyecto específico de cómo solucionar el problema de este barrio, porque no nos importa el protagonismo, pero bueno, eh, eh, normalmente no somos escuchados, esperemos que en este caso cambie. Eh, se tiene que hacer cargo el ayuntamiento de, eh, de ayudar a las familias, porque si uno obliga a algo, porque ellos están obligados, y uno los obliga a que hagan una inspección, y si no tienen medios, el ayuntamiento es quien se tiene que hacer cargo, a eso tienen que ir dirigidas las ayudas, a las cosas reales eh, de los ciudadanos y no a, a mantras eh, ecologistas del año 2030 o 2040. ¿no? Hoy hay necesidades y este gobierno tiene que gobernar para lo, las necesidades de hoy. No digo que no mire el futuro, pero no puede haber necesidades tan vitales y que se pase por alto. Eh, pues vamos a hablar precisamente de medio ambiente, de la ley del palmeral que se está debatiendo en Les Corts y ustedes tienen grupo parlamentario. ¿Qué esperan de sí. la ley del palmeral? Bueno, nosotros, eh, obviamente, el, el diagnóstico claro es que el palmeral de Elche, que debería ser un vergel, está un desastre. Y esto es un diagnóstico con lo que coincidimos, creo, todos los grupos eh, políticos. Entonces, al palmeral hay que darle medios, medios reales, para protegerlo, porque al final es nuestro patrimonio de la, de la eh, humanidad, y además eh, no tenemos que tener prejuicios con el palmeral, porque eh, el palmeral es, tiene que ser lo que históricamente fue, o sea, no solo es palmeras que están por ahí eh, en nuestra ciudad, sino también eh, fueron eran lugares de encuentro, lugares eh, sociales y demás, el, el, el ecologismo extremo lleva a que la viabilidad del palmeral a veces no pueda ser posible. Y nosotros estamos trabajando eh, de nona, en, en Valencia con nuestro grupo parlamentario y lo están haciendo activamente porque se comprometieron a la defensa del palmeral uh -huh. y a que eh, la ley que salga, salga con medios porque uh -huh. si no son leyes huecas, ¿no? como o sea, pasa a veces con el, lo de la dependencia, una ley muy bonita, pero que después en la práctica tarda un montón por falta de medio. O sea, el objetivo por eh, definir lo que acaba de decir, eh, garantizar la financiación, que no sea siempre a costa del ayuntamiento, y eh, uh -huh. eh, compatibilizar los usos. De los Efectivamente, eh, eh, obviamente siempre protegiéndolo, pero compatibilizando los usos como ha sido siempre, o sea, el palmeral tiene que ser lo que fue siempre, no, ¿Y? no, no un, eh, un, un lugar aislado donde se cuide palmeras nada más, tiene otro significado mucho más grande nuestro palmeral que eso. Y también se ha abierto otro debate en Elche, en los grupos políticos, ¿ustedes están a favor de que se autoricen terrazas en la corredora? ¿O consideran que Compromís tiene razón al decir que la corredora es un espacio peatonalizado 100% para el peatón y no para las terrazas? Bueno, vamos, vamos a ver. Obviamente hay normativas al respecto. Habrá que adaptar o cumplir con las normativas. Pero eh, lo que no podemos decir que la corredora sea un lugar que pase gente y no pueda hacer nada a la gente. La gente normalmente va a los eh, eh, centros de la ciudad o los cascos así eh, antiguos de la ciudad a pasar momentos de recreación, no no solo para paso. Eh, De un lugar a otro Entonces, si no le damos eh, El objeto de haber invertido ese dinero Se nos dijo Cuando to con varios grupos políticos dijimos Que no era momento, no era adecuado En esta crisis económica tan grave Que estamos viviendo y que ya notamos mucho eh, Que eh, invertir ese dinero Que se podía posponer Se podía peatonalizar sin cambiar Bueno, en fin Un montón de cosas, pero se nos dijo Que era para revitalizar el centro Ese era el argumento, ¿no? ¿Cómo vamos a revitalizar un centro sin que se que pueda haber comercio, sin que pueda haber lugares de, de restauración? Eh, por, hay que adaptar todo a las medidas, a las ordenanzas, o cambiar las ordenanzas, todo tiene que estar bajo la ley. Pero eso de que es que compromiso tiene un problema. Eh, quiere que todos vayamos caminando y en bicicleta. Y entonces eh, y, y después todo lo demás no existe. Pero la vida es mucho más y sin eh, re, eh, mejorar la economía, hay mucha gente que va a sufrir mucho. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro centro, ya que lo del mercado central es un fracaso absoluto, un fracaso colectivo absoluto, eh, por lo menos lo que hay que esté a, a la mayor actividad posible, dado que también estamos hemos mejorado en la parte sanitaria, Y esperemos seguir mejorando y con la vacuna asegurarnos una tranquilidad que podamos hacer una vida medianamente normal. Que no lo sabemos porque siempre se está hablando de cuartas olas y demás. Pero quiero decir que eh, el Che está eh, cayendo económicamente día a día y lo hablamos con las, eh, las personas y parece que no hay conciencia de la profundidad de la crisis no podemos poner escollos en el camino de la reactivación, ninguno. Pues háblenos, eh, denos su punto de vista de lo que ocurrió en el Pleno con la declaración institucional que al final no hubo sobre el apoyo al sector del calzado en el que estaban ustedes totalmente de acuerdo de apoyar al calzado y sus componentes en su reivindicación ante el Gobierno central de incluirse en ese reparto de ayudas europeas. Bueno, lo curioso es que estábamos todos de acuerdo. Eh, la cuestión es así, yo lo, te digo la experiencia desde Vox, ¿no? lo que vimos y lo que vivimos. Eh, cuando se, nos notificamos del Real Decreto, que nos excluía del 13 de marzo, eh, que nos excluía de, de las ayudas europeas al sector del calzado, vital. En, nuestra, en nuestro municipio, obviamente, eh, y en otros, y en otros de España, pero en el nuestro específicamente en el que nos tenemos que ocupar, nosotros enseguida nos juntamos con empresarios del calzado, no con asociaciones, con empresarios del día a día, esos que están haciendo calzado todos los días, y redactamos una moción. Pero nos pareció, eh, y fue ese fin de semana, eh, en vez de eh, registrarla el lunes, dijimos, no, la vamos a mandar a Madrid y la vamos a mandar a Valencia, porque desde aquí no podemos hacer nada, necesitamos la fuerza de nuestros eh, de, de, de nuestros representantes a donde pueden realmente quejarse, que es donde ocurrió en a nivel nacional. Bueno, eh, nos vino la respuesta que sí que se iban a ocupar, que están en el tema y demás, y se comprometieron con nosotros y entonces el miércoles nosotros pusimos nuestra moción. El, el martes habían puesto mociones el Partido Popular y ciudadanos. Y, y Ciudadanos, exactamente. Nosotros al, eh, a la semana siguiente, cuando recibimos las mociones, y vimos que eran tres mociones, dijimos, estamos todos de acuerdo, seguramente el, poder, eh, el gobierno municipal también lo estará, vamos a elevar esto a, moción, a, moción, eh, a declaración institucional para que la fuerza la hagamos todos. Y un punto importante que poníamos, además de otras cosas, eh, que agregábamos a la moción, eh, era que justamente los representantes de los partidos políticos de acá, del gobierno y oposición, junto con nuestros eh, congresistas, o sea, con nuestros diputados y senadores, que tenemos todos los partidos, fuéramos a Madrid, seriamente, a exigir que esto cambie. Uh -huh. que, eh, quizá no pueda, que Quizá no nos escuchen, pero en, en el intento que no quede. Esa era nuestra idea. Eh, el, poder del, eh, el gobierno municipal, aparentemente, cogió el guante e hizo una declaración institucional en, en la que incluía nuestros pedidos. O sea, uh -huh. que no había problema. Y resulta que en la Junta de Portavoces se armó una pelea porque, porque yo creo que hubo intolerancia de ambas partes y con respeto, yo no quiero hablar de otros partidos, pero esto lo, esto fue lo que yo viví, entonces lo puedo decir. Eh, el, el portavoz del Partido Popular no quería sacar su moción, eh, pero había una moción eh, una declaración institucional. Cuando hay una declaración institucional es que todos estamos de acuerdo y no hay nada que discutir. Pero en su derecho, el, el eh, Pablo Ruth pensó que había que denostar al gobierno nacional en el Pleno y entonces quería... Entonces se armó ahí una discusión en, si, si no sacas la moción, sacamos la declaración institucional. Y el otro dijo, no, yo quiero declaración institucional y moción. Para mí es un espectáculo que como no soy política profesional, bueno, quiero decir... Estoy en política hace muy poco, aunque era activista en otras cosas, pero en, en, est, estas cosas todavía no las comprendo. O sea, y, y después no voy a aceptar nunca que el PP se erija en la única oposición, porque nosotros somos pocos por ahora, pero somos la oposición y ellos son la oposición también. Yo respeto a todos y no voy a aceptar que a mí me digan que no soy oposición simplemente porque tuve la visión de miras de una fuerza común hacia el calzado, porque a mí no me importa en este caso de quién viene la idea, quién registró primero la, la moción, sino lo que pueda a hacer útil para el calzado que implica a muchos empresarios, pero también a muchos trabajadores y que han sufrido todas las crisis y que han sido generosos, como lo dije en el Pleno, en, en la época, de la primera ola, cuando los sanitarios no teníamos medios de protección, nos ayudaron a todos, pusieron su, cambiaron su producción de calzado en eh, EPIs, calzado para sanitarios, mascarillas, y todos, aquí en esta ciudad, incluso en Madrid, tenían material hecho en, eh, en las empresas ilicitanas. Y eso lo ha, lo ha vivido mi propia hija en su hospital allí en Madrid, que le llegó material eh, de Elche, eh, Eso es un orgullo para nuestra ciudad tener este tejido empresarial y, y creo que no se merecían a mi forma de ver este espectáculo. Pues le agradecemos que nos haya dado su punto de vista de lo ocurrido y es evidente que la industria del calzado y de sus componentes necesitan necesitan de la unidad política social. Para pues, eh, acabar con esa injusticia que se ha cometido con ellos. Muchísimas gracias, Aurora Rodil. Eh, muchísimas gracias a ti y bueno, un saludo a todos. Hasta luego. ¡Felices Pascuas! 101.4 Teleelch Radio Marca El mundo está lleno de ningunas partes. ¿Te has fijado? Simples lugares de paso, simples bosques milenarios, simples desiertos de belleza abrumadora. Simples e imponentes montañas a la luz del atardecer. Simples lugares de paso para unos. Lugares maravillosos para aquellos que miran distinto. Con la gama Q de Audi, convierte cada kilómetro en un descubrimiento. Desde 290 euros al mes, entrada desde 6.964 euros. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Vio aquesta Setmana Santa amb prudència i responsabilitat. Complis les normes sanitàries per a estar en guardia davant del virus. Ajuntament d'Els. No esperes a que ocurra.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 Tres minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros vamos a continuar ahora con música. Escuchamos la canción del artista, un artista destacado estadounidense, John Batiste, I Need You. On my alto saxophone, yeah. bunk jumping down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own home. Ooh. It ain't wrong for you to play alone. Playing this song till you die. Come on, come on. In this world with the light. And, salt, and we fell in love on the boulevard if you was jenny i guess i was far run it ain't wrong for you to sing along singing this song till you die I 1.4 Tele Elche Radio Marca. En cualquier momento del día, a Darbe Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? A Dar Tetería Gastrobar. El lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. A Dar Tetería Gastrobar, calle mayor del Raval 4, Elche. Acércate a lo que realmente quieres. Ahora tienes un Alfa Romeo Stelvio Executive 160 caballos con un descuento de 17.700 euros por solo 32.800. No te conformes con menos. Te esperamos en Skate Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep. En el Che Sor José Alcorta 41.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 Este domingo a las 4 menos cuarto, El Chevetis en marcador. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan dos minutos de las 10 de la mañana, y lo dicho, vamos a hablar con el portavoz de los regantes. Es que el 31 de marzo, les comentamos que se celebró. Pues 42 años de historia de la puesta en funcionamiento del trasvase Tajo Segura. El Sindicato Central de Regantes lo ha conmemorado con la puesta en marcha de una campaña de concienciación ciudadana para destacar pues, el incalculable valor que esta infraestructura tiene para nosotros, para el crecimiento económico, social y agrícola de los territorios del Segura como el nuestro. Este trasvase, lo han dicho en repetidas ocasiones, es vital para la vida en el Levante... ...y las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica de acabar con él... ...han puesto en pie de guerra de nuevo a nuestros regantes... ...que además sufren lo que han denominado el tasazo, un impuesto por mantener este trasvase... ...que deben pagar aunque no reciban agua. Ayer el sindicato acordó pedir al Gobierno Central la exención de parte de este tasazo... Por ese medio año en el que el trasvase ha estado cerrado a Calicanto y debido a las obras de reparación de uno de sus principales embalses, la Bujeda. Pues para hablar de todos estos asuntos, de las reivindicaciones y de los problemas de los regantes, tenemos al presidente de la Comunidad de Ríos de Levante y también vicepresidente del sindicato central, Javier Berenguer. Muy buenos días. Buenos días. Son muchas cosas. Un aniversario 42 que, por lo que estamos viendo, ¿va a haber un 43 aniversario del trasvase Tajo Segura? Bueno, eh, yo creo que sí, porque además nosotros, eh, la verdad que, como estás comentando, ayer fue, digamos, ese aniversario un poco agridulce, no, tampoco hicimos ninguna celebración, coincidió con una junta de gobierno que de la del sindicato. Y bueno, re realmente en esta Junta de Gobierno, al final, lo que de lo que nos sirvió fue un poco más, eh, al revés, de, de ya anunciar que vamos a iniciar, de, vamos a tener que movilizarnos, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo hablando de todos estos problemas que ya más o menos has adelantado, pero pero claro, ya, eh, ahora es cuando ya los, los tenemos encima de la mesa, ¿no? O sea, ya, ya no hay más plazo, ¿no? Entonces estamos ahí a ver qué es lo que podemos hacer. Hemos intentado eh, hablar tanto con el secretario de Estado, bueno, la ministra no nos ha recibido pero sí que el secretario de Estado hemos intentado hablar con ellos porque son tantas, yo le digo a cuatro patas, que ahora luego hablaremos de una quinta que acaba de incorporarse a este, al problema de los agricultores, ¿no? Y, y bueno, no, no, ha habido, no ha habido por parte del Ministerio esa, esa, esa, esa voluntad de, de negociar o de hablar con nosotros y decir, oye, vamos a ver cómo podemos solucionar el problema del trapase de verdad. Y claro, Javier, eh, le entrevisté hace un año aproximadamente y no se creía del todo que el Ministerio ...tenía intención de acabar con el trasvase... ...ahora, en 2021, ¿se lo cree? Bueno, sí, es que... Eh, ...claro, lo que pasa es que lo están haciendo de una forma... ...un en poco enmascarada, ¿no? Evidentemente no van a acabar con el trasvase... ¿Pero Eso, están eh... seguros desde el sindicato central? Bueno, es que si ahora cuando expliquemos todo lo que están haciendo... ...todo <risa> lo que ya llevamos tiempo... ...evidentemente es el... ...si no el fin del trasvase es pegarle una estocada... ...que ya al final... Eh, eh, ...va a venir muy poquita agua del trasvase... ...o sea, no es que no venga, pero va a venir muy poquita agua... ...porque no van a haber recursos... Para, para poder traspasar. ¿Y esto se puede consentir? Pues eh, evidentemente que no. No podemos consentirlo, sobre todo porque, por, porque ya es son tantas variables que nos están introduciendo como el tema... Es Va, que, vamos por partes, eh, venga, vamos podemos a ver, la primera estocada. Lo, lo, más, lo más cercano que tenemos ahora mismo... Bueno, la primera estocada ya podría ser, por ejemplo, lo que has comentado, el tasazo, eso ya es... Eh, mm. Puede os llegar hacen a ser pagar, casi inviable. O sea que, ¿cu ¿Cuánto dinero pues, os hacen pagar? Solo en la comunidad general nosotros son 2 millones y medio. Todo el al año lo que tenéis que pagar de más por mantener esta infraestructura. Eso es. Y luego el todo el sindicato son 12 millones y medio de euros, todos los, los regantes del, del, del acueducto. ¿no? Eh, esto, claro, ya esto ya fue una primera, una primera estocada que fue vale. en el año 2017, que ya empezó un poquito ahí. Ahora, por ejemplo, tenemos el tema. Eh, bueno, La segunda podría ser cuando uh -huh. estuvimos mucho tiempo sin poder, eh, sin recibir agua de trasvase en el año 2017-2018, uh -huh. que eh, nosotros estuvieron durante un tiempo eh, subvencionándonos de alguna forma el agua de salada, uh -huh. que el agua de salada pues ahora cierto. mismo lo estamos pagando a, eh, a 50-55 céntimos, pero más luego la distribución, con lo cual al final el final es mucho más caro. Entonces se nos estuvo subvencionando a 30 céntimos y ahora ya llevamos un tiempo que que no es, no nos lo subvenciona, estamos pagando ese, ese dinero que es inviable totalmente, pero es que además o sea no que se hay... acabó la subvención del agua sí, claro, desalada, ahora ya... se paga 80 céntimos quizás. Entre eh, al final, al, al final al agricultor sí que si no hubiera otra otra ¿Sire? sería eso. Pero es que además no, el problema no es ese, si es que además no hay tuberías para eh, traer ese agua aquí, por ejemplo, a nuestra Bien. comunidad, que es la segunda más grande de todos los sindicatos. Entonces, eh, lo que no puede ser es eso, que nos digan, oye, no, es que Vale, se va a recortar porque tenemos que hacer todo esto, pero tenéis el agua de salada Pero bueno, el agua de salada ¿para qué? Si a ese precio. Y no tenemos tuberías, como pasó en el año 2017-2018, que entonces no habían tuberías, pero claro, si no hay un agua de trasvase, que no venga agua de trasvase para poder permutar con las comunidades que sí que pueden utilizarla, pero que solo es el campo de Cartagena y alguna de alrededor de, de, de, de, de donde está la, la desaladora evidentemente no vamos a poder utilizar. Si, si nos encontráramos con otra situación como, como pasó en el 2017, pues nos encontraríamos sin agua, que fue lo que tuvimos que entonces recurrir a, al ministerio, a, que, a coger agua de Alicante, de la desaladora de, de uh -huh. Alicante, pero encima más cara todavía, ¿no? Entonces, eh, no, no, están planificando, no lo están planificando, están eh, tirando a, a, a por nosotros por todas las vías que puedan, ¿no? Entonces, este sería otro, otro problema que tenemos ahora mismo, que evidentemente no va a ser una, si nos recortan el trasvase, y no vamos a poder disponer de agua desalada pues evidentemente mal vamos porque eh, dice que van a, a empezar a hacer la interconexión eh, no eh, todos hemos pedido siempre la interconexión de cuencas ya, oh, ahora ahora se habla, ahora se, se habla de, la inter de la interconexión de las desaladoras qué barbaridad por desgracia pero pero así es pero bueno eh, y al final eh, hablaremos de la interconexión de las alcantarillas por sí. lo que por lo que me está usted diciendo la política hídrica que se está se está gestionando en sí, este sí. país sí sí Y, y bueno, y esto es un no, problema. No, pero siga, siga, porque sí, es que sí. tenemos más estorbadas. luego, la claro, última, luego, luego tenemos. Eh, la ahora que esto es lo más cercano que tenemos ahora mismo, que es que... el De hecho, ayer estuvimos hablando porque el día 30 era el último día para poder votar en los miembros del Consejo Nacional del Agua. Sabemos que van a salir adelante y aquí se ha aprobado ah, el, está ya aprobado. Bueno, vamos. Creemos eh, que sí, pero no nos la, han Porque la no, votación ha sido telemática, sí, pero... Sí, pero no nos han dado el resultado, no sabemos qué pasa. Todavía no. no. No sé si es que están... No sé por pero, qué. Pero ustedes tenían muchos apoyos. Tenían claro, sí, el sí. Scors, eh, la Diputaciones, claro. el Ayuntamiento de Elche y otros ayuntamientos, sí, sí, sí. Murcia... Es, es, en, en eso se agradece muchísimo. Incluso la Generalitat Valenciana votó en contra de evidentemente, es que no puede ser de otra forma. Claro. O sea, eso sería eh, pegarse un, un tiro el mismo, ¿no? O sea, sí. pero pero evidentemente, hasta, claro, evidentemente la Generalitat Valenciana ha apoyado, nos ha apoyado eh, y, pero bueno, no sabemos el porqué cuando la finalizaron las votaciones el día 30, todavía no nos han, no nos han dado el resultado. ¡Qué que Creemos que sí que se va a aprobar. Yo creo que están seguros, bueno, yo creo que sí, no que se va a aprobar. ¿Las y cuentas la, salen? La y, reducción, y, y... sí, sí, eso lo, a, a no ser que hayan, por claro, Eh, lo que nosotros ayer mismo estábamos pensando... Eh, estamos hablando de que si perdemos esa votación, vamos a perder... Estamos hablando de que perdemos muchos hectómetros cúbicos claro. de agua del Tajo. Sí, sí, que pero, es una votación importante. Sí, pero fíjate que el tema es que aquí en este caso lo que se está hablando es de reducir los trasvases de nivel 2, ¿Mm? que es lo que estamos ahora mismo. Por sí. ejemplo, que ya hemos estado en febrero nivel 2 eh, y se aprobaron 38 hectómetros, en marzo también, y en abril que hoy eh, estamos otra vez, eh, ya en abril, seguimos estando en nivel 2, con lo cual serían en 38. Sin, esto significa reducirlo de 38 a 27. Que aparentemente, eh, con los estudios que hemos hecho, aunque no nos gusta, evidentemente, se pierden, estamos hablando que se perdirá en torno a 10, 12 centómetros cúbicos, que tampoco nos gusta. Pero realmente esto no es, es podríamos decir, el, me, el menor problema, <risa> porque el problema es el siguiente que vamos claro. a hablar ahora. ahora. Porque esto es lo que sí. se le dijo, yo recuerdo... Cuando el secretario de Estado en una reunión eh, nos planteó que iba a, a llevar adelante esta reducción, sí. que habían hecho el estudio y que esto no nos perjudicaba, no, que nos beneficiaba. Bueno. Incluso que nos beneficiaba. Pues, eso ya bueno. te puedes preocupar y todo. Bueno. Si, un, si el ministerio te dice que nos va a beneficiar, a beneficiar te, de, de, debes Pero de preocuparte. es verdad eso porque yo tengo mis dudas. ¿No no, no nos va a beneficiar el que nos rebajen de 38 a 27 en el nivel 2? Por, eh, Realmente, si haces la media porque... ¿Cuántos? Porque esto ha sido una excepción. Hemos estado muchos meses en nivel 2, pero vosotros ahora habéis nos, estudiado, ¿no? Evidentemente ahora nos perjudicaría, porque hemos estado sí. muchos meses en nivel 2. La pero serie histórica estamos? que tenemos, la, porque el ministerio hizo una... La serie histórica desde que está el trasvase. Entonces es muy complicado, porque evidentemente por el cambio climático se han reducido muchas las aportaciones. Nosotros hemos hecho la serie histórica en los últimos sí. años, que ¿Y? son los más... Históricos. Entonces de ahí hemos detectado que se pierde en torno al 4% un 4% los ciento Con este recorte. Con este recorte. Pues entonces ¿Vale? sí se pierde. Sí que sí, es malo. Pero bueno, ahí evidentemente siempre lo que, lo que hemos dicho. Eh, mmm, tenemos una parte buena que es que eh, el nivel 2, como hemos hablado muchas veces, es un trasvase automático. Sí, eso es verdad. No decide la ministra, con lo cual esa es la única eh, ventaja que sabíamos sí. que por lo menos eh, no, no dependeríamos de que pasáramos de nivel 2 a nivel 3, claro. que nivel 3 sí que decide la ministra, y entonces ahí es lo que nos está pasando, eh, que nos han recortado ya en tres ocasiones durante este año hidrológico. ¿no? Con lo cual esto es... tal. Lo que comentaba, que el, el, la primera pregunta cuando el secretario de Estado nos lo, nos lo dice... Yo la primera pregunta que le hago es... pero Porque ya estaba en marcha uh -huh. lo del el incrementar el caudal ecológico del Tajo. Uh -huh. Ya estaba en marcha. Eso es la siguiente. Que es la siguiente? Que es mortal. Que es, es mortal. Esta es la mortal. Sí. Esta. Que es sí. eh, subir el caudal ecológico de 6 a 8,52. Y yo mi pregunta es esa. Y le dije, pero tú has contado con esta subida. Y dice, no, no. Esta subida ya será cuando, cuando salga el plan del Tajo. Sí, vale, vale. Digo, bueno, porque entonces cuando salga el plan del Tajo, evidentemente... Esto ya no va a servir de nada porque vamos a retroceder, aquí sí que son 80 hectómetros cúbicos menos al año. Evidentemente, los cálculos que hemos hecho es que eh, en los últimos años ya hubiéramos estado varios meses, además de esos eh, 11 meses que estuvimos sin trasvase en el año 2017, hubiera sido, hubieran habido más periodos con eh, trasvase cero. Mm. Con lo cual, trasvase cero desaladora que no están conectadas, eh, agua cero en nuestra comunidad. Eh, Javier, eh, ¿qué vais a hacer? ¿Qué se puede hacer? No, ¿qué vais a hacer? No, ¿qué se puede hacer? Nada, o sea, aquí eh, parece ser que lo único que, que, que, se, que, que de alguna forma van a, a ver, y esperemos que sí, que, que, que de alguna forma es presionar y lo que vamos a hacer es, tenemos que salir a la calle ya. De la, el problema es que, es que tenemos no un momento entiendo, muy complicado. No lo entiendo. Sí, vale, es un momento. Pero vosotros no sois cuatro gatos. Estamos hablando de los regantes del Segura, eh, que es un porcentaje elevado de, de representación nacional. no Estamos hablando de los regantes de, de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de parte de Andalucía. Esto representa... Eh, sí, mucha población. Sí, sí, yo entiendo lo que, me, lo que quiero decir. Que lo que pasa es que ya no sabemos qué más. O sea, porque, <risa> mira, eh, nos hemos reunido con, evidentemente, hemos estado hablando con Chimo Puig y sí lo de sí. defiende que no, que esto no puede ser. Hemos estado hablando con Diputación y que no puede ser. Nosotros mismos hemos estado hablando con el secretario de Estado, hemos hablado con, con, con diputados de todas las fuerzas políticas, hemos estado hablando con diputados europeos. Al final, la sensación que yo tengo personalmente, por lo que he hablado con algunos de los pesos pesados, es que lo van a hacer sí o sí. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un momento complicado, ¿por qué? Porque no es, salir a la calle es muy difícil ahora mismo, pero yeah. parece ser que es la única opción que vamos a tener. Si tenemos que salir con coches, pues saldremos con coches o con tractores o como sea. Entonces, en la, en la próxima semana, ayer en la, en la Junta de Gobierno del Sindicato, mm -hmm. lo que hemos acordado es reunirnos la próxima semana el Círculo, el círculo por el Agua, que, que, que, que quiero recordar que es el que aglutina a, no solo a regantes, sino que también están... Eh, ...las mesas provinciales del agua... ...están los, eh, los sindicatos agrarios... está un poco representado toda la... ...toda la, la sociedad... ...no solo la, la, los regantes... ...y lo que vamos a ver es... ...qué, qué medidas tomamos... ...de qué forma eh, podemos presionar... ...para que esto nos salga adelante... Eh, ...y no ha salido... Eh, ya, ...ya se han retrasado un mes... ...hemos tenido suerte que nos, han dado, nos dieron un mes... ...porque no pudieron re, reunirse o no sé qué... Y ...nos han dado un mes... ...pero es que ya no da, ya no da más... ¿no? ...ya estamos en, en, en lo último... ...porque en el momento que salga esa votación que, bueno, pensamos que va a ser positiva, o sea, que positiva me refiero el, los votos, ¿no?, que la van a sacar adelante, entonces ya luego creemos que el siguiente paso ya es, es llevarlo al Consejo de Ministros, y entonces cualquier, bueno, creo que se reúnen los martes, ¿no?, ahora, los, sí, antes los eran martes. los miércoles los viernes, pues cualquier Consejo de Ministros que se reúna puede aprobarlo ya, sería sí. inmediato, ¿no? Y eso pensando en que tenemos un año otra vez, que el año pasado fue muy bueno, pero es que este año las previsiones que teníamos es que estaríamos en nivel 2 desde, pues, prácticamente hasta... Estamos hablando de julio, agosto, que el año pasado estuvimos hasta julio, pero pues este año es posible que incluso hasta agosto las previsiones dan de que podamos seguir estando en nivel 2. El futuro es muy malo, vamos a hablar del presente porque es bueno, porque tienen ustedes toda ese agua almacenada que de forma automática por estar en nivel 2 sí que nos han concedido 38 hectómetros cúbicos, una buena parte para riego, con lo que está garantizado el riego del, con agua del Tajo, Eh, ...durante 2021... ...sí, sí, este año con el agua que tenemos... ...con todo con tanto lo que hemos... Eh, ...ya se ha aprobado que ahora... Eh, ...como hemos comentado, estuvieron... Eh, ...seis meses el trasvase cortado... Uh -huh. ...por por el embalse de la bujera ...que no que no pudo venir y que ahora comentaremos... ...si quieres lo que hemos hablado del tasazo... Eh, eh, ...ahora han empezado a trasvasar... ...está trasvasando... ...creemos que va a dar tiempo a poder trasvasar... ...todo lo que todo lo que había pendiente... ...no uh -huh. creo que haya problema... ...y esto sí que nos garantiza que acabará el año 2021... ...en buenas condiciones... ...pero, lo que... ...como siempre hemos dicho, el futuro... ...a partir de que se apruebe... ...esta reducción de 38 a 27... ...y luego a final de año... ...se haga la ampliación de la... ...que no si no pasa nada... ...también será la subida de los cadáveres ecológicos... ...a partir de entonces es lo que ya... ...no sabemos cuál va a ser la progresión... ...que podemos tener. Las previsiones de que se eh, aprueben definitivamente... ...los planes de revisión de las cuencas... ...que es donde se... ¿se refleja ese incremento del caudal ecológico sin estimar los recursos que se han presentado contra ese incremento de caudal ecológico? ¿Cuáles son? ¿Calculan ustedes que a final de año se aprobará ya los, y entrarán en vigor esos planes de La previsión de es que lo, lo, el, el ministerio quiera aprobarlos eh, de, a final de este año. A los planes año. hidrológicos. Sí, sí. Los planes de cuenca de cada una de las, de cada una de las cuencas. Bien, pues eh, ustedes van a salir, se van a movilizar, es lo que acordaron ayer en, en el sindicato central, y acordaron también solicitar, y ya vamos a hablar del tasazo, lo hemos dicho, solicitar, ¿por qué una parte, que, que se les perdone una parte de ese tasazo? ¿Por qué consideran ustedes que tienen derecho a, a no pagar una parte de ese tasazo? Bueno, pues por tasazo? Como, como hemos comentado, eh, nosotros durante seis meses el trasvase ha estado parado, con lo cual uh -huh. no ha generado gasto, no ha generado... Eh, eh, amortización, digamos, ha estado parado completamente, con lo cual entendemos que, oye, que yo, ¿por qué voy a pagarte ahora durante seis meses que ha estado parado? O sea, esto eh, lo hemos pedido nosotros desde la Comunidad General, que supone más de un millón euros para nosotros. Entonces, creemos que es justo decir, oye, si está parado no ha... Eh, quiere decir, si ha estado parado, ni uh -huh. hay personal, ni hay consumo energético, ni hay nada. Ni siquiera, ni siquiera se está amortizando esa obra, ¿no? Por lo cual, con lo cual, queremos que tenemos argumentos para decir, oye, eh, darnos algo, darnos algo, darnos algo que estamos pagando por algo que no, se, no ha estado funcionando, pues, por lo menos, alguna pequeña compensación, ¿no? ¿Por qué considera que el Ministerio de Transición Ecológica no quiere hablar con ustedes, la ministra, y se empeñan en recortar el trasvase Tajo Segura? ¿Por qué? ¿Cuál es el justificación, el, la justificación medioambiental de que es un río... Eh, con el recurso limitado y que no hay agua para todos, no, no, no bueno, eh, realmente es que es, es que es un tema que, que no, no sabemos ¿no? porque porque ellos siempre nos dicen que es que es Europa el que le obliga a marcar los, los caudales ecológicos, luego hablas con eurodiputados europeos te dicen que no, que eso tampoco es que sea así y sin embargo ellos se empeñan en, en hacerlo, luego tenemos estudios que dicen que no ...que no tiene sentido modificarlo... ...que con seis metros cúbicos por segundo... ...como hemos comentado en muchas ocasiones... Eh, la, ...la media que pasa por Aranjuez... ...que es el, el, el, la, el tramo que nos importa a nosotros... ...además de que las masas de agua... ...están en perfecto estado... ...pero es que eh, con seis metros cúbicos... ...que es lo que tienen que de alguna forma... desembalsar desde los embalses de cabecera... ...la media de lo que pasa por allí son nueve... ...o nueve y pico... Uh -huh. ...con lo cual no tiene sentido decir... ...oye, pero si normalmente ya la media... ...o sea, es siempre menos de seis nunca pero lo normal es que esté por en, por, con nueve, con lo cual tú dices, oye, ¿por qué tenemos eh, modificar algo que está funcionando bien, no? El quererlo hacer, pues no sé, no sé si es porque quieren contentar a, a García Page, a los... O sea, eh, eh, pero es que ni siquiera sé, porque toda la lucha que han tenido los de, lo de los pueblos ribereños, yo no sé si es que se han dado cuenta ellos, pero evidentemente si se aumentan los caudales ecológicos, ellos pierden también, porque no va a haber agua tampoco en, el, en, eh, la, en, la, en los embalses. Eso es lo que le quería decir, ¿Ustedes tienen la unidad de todos los regantes? ¿El sindicato central está apoyado por otros sindicatos de no, regantes en no, el país? No no, no, no. No lo han conseguido. Bueno, nosotros, por ejemplo... No eh, lo han pedido. Nosotros, sí que es verdad que la, la, en la reunión que tuvimos la asamblea de FENACORE la, la semana pasada, sí que FENACORE votó también en contra de, la, de toda la mm. federación, en contra de la reducción del trasvase. Eso fue por unanimidad, sí que es verdad, que en la FENACORE sí que votó en contra. Y luego sí, o sea, lo que es... Eh, en la federación, evidentemente, tienen que apoyarnos de alguna forma a intentar que, que, que no consigan esto porque saben que esto es, es, es machacarnos completamente, ¿no? Pues Javier Berenguer, eh, casi no hay tiempo para más y una última pregunta. ¿Cómo está esa planta desalobradora de que tenía que construirse en el hondo y que finalmente no se ha construido porque tuvieron ustedes que rescindir el contrato nada más adjudicar estas obras? Bueno, por pues esto, eh, la verdad que ahora estamos en un momento, es, ya, ya se, ha, se ha cancelado el contrato con, uh -huh. la, con la empresa que se licitó, estamos esperando a recibir... Eh, esa pequeña parte que habíamos entregado por los proyectos, como estaban eh, con un aval, estamos esperando a recibirlo. Y ahora, bueno, la buena noticia es que eh, hemos estado, bueno, como, como eh, bueno, no, creo que no hemos llegado a hablar aquí, pero sí que se ha hablado mucho de los fondos europeos de reconstrucción. Eh, eh, ¿Van a recibir fondos europeos? Sí, bueno, nosotros precisamente estuvimos eh, con, con Sellasa, que es la, el uh -huh. ministerio lo que ha hecho ha sido utilizar a Sellasa para... ...distribuir esos fondos uh -huh. y estuvimos hablando con ellos y al final, eh, en principio hemos estado... ...tenemos que presentar los proyectos a, a Sellasa, entonces al final es posible que lo hagamos, es posible no. Pero ustedes tenían ya el dinero de la consellería, sí, los 13 sí. millones. nosotros tenemos eso, con lo cual ahora pues tenemos más dinero para poder invertir más dinero todavía porque la... El, ¿Pero en la misma planta? Bueno, en la planta vamos a hacer fotovoltaica, queremos hacer algún embalse, tenemos, uh -huh. el, tenemos un proyecto ahora bastante importante porque eh, con Sellasa, en principio, la subvención que van a hacer es del 80%. Uh -huh. eh, luego más el IVA, que son, bueno, al final, en torno, en torno a nosotros vamos a tener que pagar, según los cálculos, un 32% de la inversión, con lo cual, eh, en este caso, pues podríamos decir que no hay más que volviendo no venga porque eh, probablemente no nos va a salir bastante más económica Y ya no es eso, sino que vamos a poder hacer muchas más inversiones eh, de las que teníamos previstas. Claro, van a disponer ustedes entonces de... Eh, es, pero esto supondrá eh, pa, eh, trabajar para el autoabastecimiento viendo el panorama que tenemos. Claro, ahora más que nunca está más que justificada esta, esta cosa que se me ocurrió a mí hace unos años. Que, que no se había planteado nunca y que yo la empecé a plantear Que ya. es una planta para, para que la, la audiencia lo, lo entienda, es una planta para mejorar el caudal, el, la calidad del agua de, de la, los sobrantes de, de que De la nos que recibimos del, del río del Segura. Segura. Eh, efectivamente, como tú has dicho, es una planta para mejorar esta, la calidad de este agua que viene con una conductividad de entre 3.000 y 4.000. Y evidentemente no es, eh, no es apta no es... para riego, pero con esto pues tendríamos el... Llegaríamos a casi casi el autoabastecimiento, no quiere Ojalá. decir en ningún momento que rechacemos el agua del trasvase, pero, pero sí que evidentemente, visto lo visto, cuanto antes nos preparamos para, para esto, por pues mejor. Eh, y otra última pregunta, ¿el agua desalada eh, es buena regar 100% con agua desalada? Bueno, El, el agua de salada, por ejemplo, de Torrevieja, ya se ha demostrado que no, 100% no. No, no, no, Hay no, que es lo mezclarla. Mismo, no es lo mismo que la nuestra, que la que vamos a hacer nosotros, sí que está previsto que tú hagas esa, eh, esa reducción de las sales y luego la mezclas otra, de nuevo con agua que vuelve a llevar nutrientes y vuelve a tener... Cuando dices la nuestra es la, la de, de nuestra planta, de nuestra planta, sí. La de la desalabradora, sí, que sí. es distinta a las desalinizadoras. Eh, es, es lo mismo, el procedimiento es el mismo, pero para que es con mucho menos coste, pero la idea es que nosotros, la, digamos que lo que salga de la planta, la planta está prevista para unos 16 centómetros cúbicos, uh -huh. eh, pero que viene agua, como tú, como siempre se ha dicho, el agua desmaya, sí. que se ha hablado muchas veces, ¿no? Porque no tiene, no tiene alimento, es un sí. agua muy pura. Pero esos 16 nosotros la volvemos a mezclar. Que si tú tienes agua con cero conductividad y, o 200 de conductividad y le metes agua de 3.000, pues bueno, se hacen mezclas uh -huh. para no llegar. Porque, por ejemplo, uh -huh. por decir algo, hasta 1.500 de conductividad la mayoría de los cultivos lo permiten. Pues de alguna forma nosotros jugaríamos con esa conductividad que queremos eh, ofrecer a los agricultores y, y tendríamos un agua de calidad. Pues, Javier Merenguer, estaremos muy atentos a ese resultado de la votación en el Consejo Nacional del Agua a, para ver si finalmente se aprueba o no recortar eh, pues los desembalses del trasvase Tajo Segura. Gracias, Javier, Gracias, por explicarnos también el presente y el futuro del riego. Gracias vosotros. 101.4, tele Radio Marca. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial En las instalaciones de gasolineras Sell. Abierto todos los días del año ¡Qué contento te veo! Es que por fin he podido vender mi casa y al precio que quería Pero además ha sido todo muy rápido, ¿no? Ya lo creo, Inmozón ha sido la solución para la venta de mi casa Inmozón no es una inmobiliaria, es un ejército de profesionales Que solo me presentaron ofertas reales y no de curiosos. Inmozon.com La forma más rápida y segura para vender tu casa. 10 destinos imprescindibles, 5 películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entradas 7.777 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Conduce diferente, siente diferente. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 Llega el verano y Lozar pone en marcha tu piscina libre de virus y bacterias, realizando un análisis gratuito y solucionando cualquier problema con el agua. Y si quieres la piscina de tus sueños, Lozar también te la fabrica. Tenemos más de 30 años de experiencia en piscinas, osmosis, depuradoras y descalcificación industrial. Si eres profesional, aprovechate de nuestros cursos de formación para estar a la última. Llámanos al 965-450-045. Lozar Tratamientos del Agua attach so i was in the feeling. Ya está en Elche, el sub más competitivo del mercado. DR, el sub italiano, imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama de R, desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo EcoGLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número uno en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos de R en Llorenza Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca. Avenida de Alicante 205 La glorieta con Rosmar Alonso Pues quedan dos minutos para llegar a las diez y media de la mañana y ya tenemos eh, con nosotros a nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, ross Muy buenos días. Feliz Jueves Santo. ¿Tenemos actualización? No, son los viernes. Son los viernes. Ay. Hoy es viernes eh, mentalmente, pero no es jueves, es jueves. Es cierto, el jueves. Bueno, pues que tenemos hoy eh, importantes novedades en cuanto a la vacunación. Exactamente, importantes novedades porque anoche conocimos finalmente que no va a ser IFA, ...el lugar donde se va a hacer la vacunación masiva... ...tampoco el Esperanza Lag... ...como en un momento también se llegó a, a preparar... ...y que va a ser el pabellón de El Toscar... ...donde comenzará el próximo martes... ...esa vacunación masiva... ...que, bueno. que tampoco es masiva... ...que eh, lo llamamos vacunación masiva... ...porque se va a vacunar a mucha gente en poco tiempo... Efectivamente. ¿vale? Sí. ...entonces eh, lo que pasa es que los organizadores... ...no quieren que lo llamemos vacunación masiva... ...porque no se va a citar a todo el mundo... pero uh -huh pero es algo obvio, no, no vamos a ir todos claro. ahí, venga, ay, yo quiero vacuna, a mí póngame tres, no. No, o sea, hay que ir poco a poco. poco a poco y en orden. En orden y en orden descendente y, y no saltarse el orden, mm. porque de momento aquí en Elche no conocemos casos de que, que, que gente se haya saltado el orden de la, sí, de la vacunación. Sí, sí, sí, sí. Así que, eh, es importante sí, vacunación saberlo. masiva, pero igual que se ha hecho masivamente a los... A los Eh, docentes. Comenzaremos eh, el próximo martes a las 8 de la mañana en ese pabellón del de Toscar. Será con eh, las personas y a población general Eh, de 65 años, se comenzará con ellos y se irá poco a poco descendiendo hasta llegar a los 55 años en esta primera fase de esa plan de vacunación masiva. Los 24 villas que estaban previstos instalar en IFA se instalarán allí en el, el pabellón del Toscar y se vacunará a gente de Elche y alrededores porque recordemos que los hospitales de Elche dan cobertura a nuestro municipio, a Santa Pola, Cribillente, uh -huh. Aspe, Ontón de los Frailes y Ondón de las Nieves. Y es muy importante porque Sanidad ha dicho que se van a citar el martes y el miércoles a todos los menores de 65 Cinco años que hayan nacido en dos años, en 1956 y 1957. A esos que han nacido en el Santa Pola Crevillen-Diaspe se les va a llamar, eh, bueno, o se o les va a comunicar SMS. a través del SMS, eh, desde la Consellería de Sanidad, y por tanto tendrán que acudir al pabellón eh, del Polideportivo del Toscar para eh, recibir la primera dosis de AstraZeneca. Exactamente, hoy conoceremos mejores. ¿Cómo es ese plan de vacunación? ¿Cómo es el plan de desplazamiento? Porque hasta ahora, cuando se hablaba de eh, IFA, se nos comentaba que iba a haber taxis y autobuses gratuitos, veremos si también para llegar hasta el Toscar, porque aunque se puede ir andando, claro. es verdad que desde las pedanías o desde eh, algunos de barrios de Elche... ...creviendo Santa Puebla, pero claro. bueno, centrarnos en el municipio... ...desde por ejemplo, sí. eh, La Olla pues es más complicado ir uh -huh. y hasta, hasta el Toscar... ...en cualquier caso pues nos eh, hoy conoceremos todos esos detalles... ...porque claro. este cambio del lugar de vacunación se conoció ayer por la tarde... Uh -huh. Y nos lo confirmaron pues a poco de empezar el programa especial de Semana Santa que hicimos ayer pues en directo. Habrá que preguntar por qué y demás. Lo que sí que sabemos es que en, son reacios a decir vacunación masiva porque están comenzando con los menores de 65 años. Van a continuar así de forma sucesiva. Una sucesivas. cuestión dialéctica claro. para que sepamos que no es para todos ya, pero obviamente que, sí que es la vacunación masiva. Que, evidentemente, con lo que IFA, tampoco el, la Institución Ferial Alicantina, ese recinto no lo descartan. No y de hecho allí se están montando los viales y se están montando unas especie de, de salas de espera para que la gente pueda comenzar. Claro. Desconocemos a, a día de hoy la razón porque como comentamos nos lo confirmaron anoche a última hora eh, ese cambio de ubicación así que hoy conoceremos los detalles y querremos saber por qué no va a comenzar en IFA. Pues nada que nos lo ponen fácil el trabajo nuestro que es preguntar, preguntar. y preguntando se llega a todas partes. Así que a la una con todas las respuestas aquí estaremos en el 101.4 de la FM y esta noche a las 9 y media en Telenit. Pues muy Muchísimas gracias, Alba, y felices Pascuas. Eh, además, Apuntes la programación. rápido la programación de programación de, de, programación de, de Tele. Tele porque hoy a las 14, programa especial, mañana es Viernes Santo, no hay programas eh, habituales, pero sí que tendremos el concierto del Misteri, que vamos a dar en directo a las 7 y media de la tarde, en directo desde la Basílica de Santa María, el concierto de Semana Santa del Misteri. Además, hemos grabado al cor de, Cambra de Elx con ese oficio de tinieblas, o mejor ah, dicho, este bien. año concierto de Semana Santa, que también les ofreceremos este fin de semana en nuestras pantallas y en la página web así como en el Facebook. Pues te agradezco que confirmes que sí que va a haber concierto de Viernes Santo del Misteri en Tele -Elch porque estábamos hablando con Javier González y desconocía si íbamos a, a retransmitir en directo el concierto de Viernes Santo. O sea que cuando le he ido a llamar para confirmárselo me lo he comunicado porque estaba... Vale, bien. Pues Javier que sepas que no te... la sí, llamada te perdida que tienes es mía ¿Qué? para confirmarte que sí, que a las siete y media de mañana en directo va Vamos a dar el concierto del misterio. Y esto no esto es, que es información que... en directo, Ross. Y que además no hay que perdérselo. No, hay que, no perdérselo hay que perdérselo a siete y media. Muy bien, pues muchas gracias, <risa> Salva. Yo voy a continuar con la crónica. Y feliz jueves santo. Y feliz jueves santo. Voy a continuar. Continúo con la crónica, con la ronda de noticias. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol afronta el partido frente al Betis del próximo domingo en el Martínez Valero desde el moderado optimismo, viendo que desde la llegada de Escriba se han ganado los dos partidos disputados en el Coliseum Blanquiverde Verde y que el equipo ha ganado en solidez defensiva y también en llegada en ataque, como reconocía el delantero argentino Guido Carrillo. Además, Carrillo será la única novedad a priori en el 11 titular, que tendrá la baja de Lucas Boyé por sanción. Se mantendrá, por tanto, la pareja Peremilla-Guida Carrillo, que no ha sido precisamente la más habitual a lo largo de la Liga. El resto, los habituales, con Edgar Abadía en portería, línea de cuatro, para Gonzalo Verdú y Dani Calvo como centrales. Los laterales internacionales colombianos, Palacios y Mojica estarán en derecha e izquierda. En el centro del campo, Iván Marcone y Raúl Guti, bandas para Tete, Morente y Fidel, y los mencionados Pere Milla y Guido Carrillo en la punta de ataque. Un partido clave para los ilicitanos que defienden posición de permanencia. Más que los dos puntos de colchón sobre el descenso, lo que invita al optimismo es depender de sí mismo, como reconoce Carrillo. una ventaja pequeña que, que en dos fechas podés estar mucho más arriba o mucho más abajo, pero sí, psicológicamente, haber sido el parón fuera de... De esa zona de descenso eh, fue positivo, pudimos trabajar con, con un poco más de tranquilidad, lo estamos haciendo bien y bueno, esperemos que el domingo podamos conseguir un, un resultado positivo para, para ya sí despegar en cantidad de puntos de, de esa diferencia que, que, bueno, que está tan ajustada y abajo. Una semana y una jornada que puede ser propicia para los blanquiverdes en caso de ganar, teniendo en cuenta que el Eibar, el equipo que abre la zona de descenso, juega en casa del Real Madrid y que el Valladolid, el conjunto que está por delante de los blanquiverdes, lo hace en casa del FC Barcelona. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y cerramos ya la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. Cuéntanos, ¿qué tiempo nos espera para este largo puente del fin de semana de Semana Santa? Muy buen día. La dorsal anticiclónica sigue garantizando la estabilidad atmosférica, pero continúa la situación de levante. Ya a partir de mañana el viento será flojo. De momento, durante esta madrugada, paso de intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, de tipo medio, por el oeste de la península hacia el norte está transitando una borrasca que a nosotros no nos afecta. Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Tleal, se han bajado hasta los 12 grados, 7 grados ...en Matola, 9 en Derramador, 10 en La Valla... En Maitino, en la Altet, en Torrellano... ...13, 12 en Ferriol, 8 en Valverde... ...y en Santa Pola una mínima que ha rondado los 13 grados... ...para hoy estabilidad atmosférica... ...hasta las horas centrales del día... ...primeras horas de la tarde... ...intervalos puntuales de nubosidad... ...ambiente relativamente soleado... ...con tendencia a últimas horas de la tarde... ...a cielos poco nubosos o despejados... Por la mañana, primeras horas, viento en calma, puntualmente flojo, de componente norte, a media mañana irá girando flojo a nordeste y ya por la tarde, viento de componente este con rachas que de nuevo podrían alcanzar los 40-50 km por hora. Y las temperaturas hoy suben, máximas que en la ciudad van a rondar los 21 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 22-23 grados de tipo alto, el protagonista ya el viento flojo de componente oeste viento de poniente, que hará que las temperaturas suban por encima de los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 13 grados. Durante el fin de semana cambios a la vista, nos cruza un pequeño embolsamiento de aire frío en altura, esto se va a traducir en algo de inestabilidad atmosférica sábado por la tarde, se podría escapar alguna gota o algún chaparrón muy localizado, todas todavía hay mucha incertidumbre, eh, temperaturas en torno a los 21 grados, el domingo de resurrección, cielos prácticamente despejados, temperaturas en torno a los 20 grados, lunes vuelven a subir los valores térmicos, en una jornada con ambiente soleado, temperaturas en torno a los 22. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.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 en la cocina, de harina. Son las 10 y 39 minutos, y como hemos anunciado al principio de este programa, abrimos aquí el rincón gastronómico con Manoli Gilaver y Nieves Gil. Un honor, un placer volver a teneros a ambas. Igualmente, buenos días, Ros, buenos días a todos. Buenos días, Manoli, buenos días, Nieves. Y bueno, y hoy yo, además tendremos al concejal de comercio que sí, también lo hemos anunciado. exactamente, porque como ya te comentamos la semana pasada se iniciaba una campaña y si tú no cumples nos cierran y desde luego no queremos, queremos que, que cumplamos todos y que, y que no nos cierran. Así que también eh, Felipe, que es el concejal de comercio y también relacionado con la hostelería, bueno pues también quiere participar y, y dar su mensaje a los ciudadanos. Pero yo, yo quería hablar con Nieves sobre todo de la Semana Santa, que es una Semana Santa que como todas, aunque no se celebren las procesiones ni los desfiles, bueno, pero tenemos las tradiciones, tenemos lo que nos queda que poder celebrar, lo que son las, las tradiciones gastronómicas de la Semana Santa, que son muy particulares, ¿no? Y además son muy sanas, porque sí. antes siempre se hablaba de, de austeridad, de ayuno, pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que es un tipo de, de comida muy sana, con muchas verduras, con muchos potajes, con mucha carne, hombre, los veganos tienen que estar encanta, encantados, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Además es pues eso, es una, son unos días muy unidos a nuestra tradición, además muy antigua porque nosotros pues nuestra, tra, nuestras tradiciones están muy unidas a la religión católica entonces que como sabemos pues en estos días eh, se conmemora pues eh, pues esto, unos hechos históricos de la pasión de de Cristo y claro como todas las tradiciones eh, siempre hay está la, la tradición gastronómica no hay ninguna cultura que en su parte eh, importante ...este la gastronomía, la gastronomía de ese momento, de esa cultura y de ese tiempo... ...y como tú decías, pues es muy sana, sobre todo aquí... ...porque tenemos una de las huertas más importantes de Europa... ...y entonces, eh, como estas tradiciones son muy antiguas... ...pues los platos se preparaban siempre en base a lo que se recogía del campo... Entonces, como la costumbre cristiana dice que eh, hay que comer menos carne, o hay ciertos días señalados en que la costumbre es eh, no tomar carne, sobre todo carne roja, ...porque uh -huh. según la tradición se está muy unida al sacrificio de, de Cristo... ...entonces durante esos días de, de pasión se evita lo que es sobre todo la carne roja... ¿no? ...entonces bueno, pues aprovechamos para ya empezar a cambiar la temporada... ...pero ahora lo que vamos a aprovechar son las últimas verduras de invierno... ...entonces claro, es una, una gastronomía rica y muy sana... Quizá hay personas que la consideran como un poco repetitiva, porque claro ya estamos eh, hemos cerrado ya el invierno, pero en estos días vamos a hablar mucho y vamos a tomar mucho eh, pues potajes eh, con, con coles, con acelgas, alcachofas. con espinacas, alcachofas, ¿no? Que ya vamos a ir viendo pues que ya van, se van retirando, ¿no? Para dar paso a la primavera y a ese colorido tan extraordinario que tiene eh, toda la, la fruta de primavera, ¿no? Y entonces eh, nos basamos en una gastronomía muy arraigada a la tierra, a nuestras costumbres del campo, del campo de Elche, a unos platos que se elaboraban con los ingredientes que en ese momento a la tierra y también el mar. Y también el pescado es un protagonista muy importante de esta, de esta gastronomía. ¿no? Y bueno, eh, sobre todo el bacalao. Y la costumbre del bacalao tiene, su, tiene sus raíces. Y es porque sabéis que en la antigüedad pues no había frigoríficos y los medios de conservación pues eran muy... muy Efectivamente, era la sal. Entonces, el bacalao es un pescado muy rico, es gelatinoso, es muy versátil en la cocina, puedes prepararlo de mil formas diferentes. En todas las, eh, las culturas tienen una forma eh, o varias de preparar el bacalao. Y luego era muy fácilmente transportable, porque claro, como tú dices, se salaba y entonces pues sí, en todos los, los mercados exacto y en todos los mercados de los pueblos tanto si fueran costeros como si fueran del interior pues podían tener hace, ese, al, el acceso a ese pescado no a esa sí. molla tan buena que que tiene el bacalao no se desalaba Y yo siempre tengo unida mi, mis recuerdos de, de, en estos días de mi infancia, pues eso, a las preparaciones, a mi madre desalando el bacalao, la tortilla de patatas, uh -huh. todo esto está muy muy unido a, a nuestra tierra también, ¿no? Y como no los dulces, eso es, compensamos, eh, digamos, el, pues eso, menos eh, menos abundancia en cuanto a variedad, porque vamos tirando de, de, lo, de las últimas verduras de invierno. Y lo compensamos pues con unos postres Ay, <risa> tradicionales no me de las torrijas. Y muy exacto. No, yo ¿Qué? me quedo la... con la fogaseta de la mona. ¿eh? Bueno, y la mona, y la y mona la también. Mona sí sí buenísima. Sí. ¿Pero qué pasa con la con la torrija? Yo me quedo ¿Qué, con los dos. ¿quién no, ¿Quién no puede hacer torrijas en casa? Es que es tan sencillo. Sí, la mona hay que verdad. saber hacerla, ¿eh? eh la mona y es muy es complicado, muy, muy complicado. Mona, que te salga la mona bien, sí, es sí. muy complicada y muy trabajosa. Sí, sí. Entonces, las torrijas, bueno, pues... ...todos podemos hacerlo. Bueno, ¿sabéis de dónde viene lo, lo de dormir la mona, no?... Eh, sí, sí, sí, sí. Que, viene, ...que viene precisamente claro, claro, de que como claro. se, se tenía que estar... ...tanto tiempo fermentando, dándole tantos pasos... ...bueno, llamaban dormir la mona... ...porque la los panaderos tenían sí. que estar... ...bueno, pues eh, pendientes sí. de, de, de, de ese proceso tan complicado... Claro, claro. ...durante toda la noche... ...y bueno, pues alguna copilla que otra... ...entre tanto, eh, eh, se iban tomando... Eh, eh, ...y de ahí era lo de dormir la mona... <risa> Sí, sí. Por cierto que bueno que ahora estamos ya en Semana Santa de, de sí. pleno hoy es Jueves Santo pero eh, las costumbres gastronómicas comienzan antes comienzan ya con la Cuaresma eh, ¿no? efectivamente sí sí empieza la Cuaresma son 40 días y esto tiene una tradición muy antigua y es una tradición bíblica no se marcan los 40 días para digamos de ayuno en, en, en etapas fíjate desde desde cuando Moisés eh, cruzó el desierto Eh, hasta, hasta la última digamos estos últimos 40 días que, que vamos celebrando que son los de la, la los de la Cuaresma son 40 días antes de la de la pasión de Cristo y eh, eh, sobre todo se suele eh, mantener esa tradición eh, durante los miércoles, que son miércoles de ceniza y eh, viernes, jueves, viernes y bueno Eh, son sus 40 días, más los fines, más el domingo de Ramos, más los fines de semana que hay durante, durante ese tiempo, ¿no? Entonces, al final son unos 46 días, ¿no? uh -huh. Sí que es verdad que cada vez, sobre todo con, con, con la llegada de nuevas culturas, ¿no? eh, Pues como que todo esto se va, no sé, se va democratizando más, ¿no? O sea, hay muchas personas pues que ya eh, poquito a poco van abandonando, digamos, lo estricto de, de, de estas costumbres, pero como cualquier tradición está arraigada también en nuestra tierra, ¿no? Y siempre es bonito, porque las tradiciones, lo bueno es que siempre te recuerdan quién eres y de dónde vienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues intentamos siempre respetarlas. Yo, mi madre siempre decía, vamos a ver, por un día que no comáis carne, no os va a pasar nada. Eso decía la mía también. <risa> eso siempre, ¿no? Entonces, eso es una forma de mantener estas costumbres nuestras. Pero fíjate que esas costumbres eh, están ahora muy de moda, porque mira, por ejemplo, lo del ayuno, ahora está súper sí. De moda la sí, sí. dieta del ayuno, verdad? Y encima, luego también claro. el comer carne, cada vez está peor visto. Exacto. O sea, que son costumbres que son hoy costumbres, por hoy están muy de actualidad. Fíjate qué sabiduría, no fíjate que sabiduría. Además, de forma intuitiva, se ha estado haciendo durante mucho tiempo y ahora científicamente ya se demuestra con datos comprobados de que eso es lo mejor para nuestra salud. O sea, no comer en exceso, tener unas, unas horas en que dejemos al cuerpo descansar para que pueda eliminar toxinas y además comer pues eso productos lo más fresco posible, lo de más de cercanía posible y no abusar para nada, sobre todo de la carne roja, ¿no? porque bueno tampoco nos, nos va a beneficiar. Uh -huh. Por lo tanto, en las cocinas del Fogón, ¿qué se está cociendo en estos días? Bueno, pues nosotros sabes que siempre tiramos mucho de verduras de temporada. Entonces, eh, ahora mismo, todos nuestros platos van enfocados a eso, a nuestra, las verduras de nuestro campo, del campo delche. Eh, además, empezamos ya a tener las habas, los guisantes, que también dan mucho juego en la cocina. Uh -huh. Y luego, eh, lo que es el bacalao. El bacalao tenemos mil formas diferentes de, de presentarlo para todos los gustos, ¿no? Uh -huh. Platos más tradicionales y platos pues tradicionales, pero con un toquecito un poco innovador, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate, tenemos desde los cepelines de bacalao, todo esto son platos que, que son muy arraigados a, a nuestra tierra, ¿no? Entonces también tenemos, pues hacemos, preparamos empanadillas que llevan bacalao, que llevan atún también, el asadillo típico con berenjena, con pimiento, con bonito y mojama, lo preparamos bueno. nosotros, está buenísimo. <risa> eh, tenemos la ensalada de tomate con capellán, también muy de nuestra tierra, Eh, y luego, bueno, tenemos un plato que a mí me gusta mucho y que cada vez la verdad es que se está haciendo un poquito más conocido. Nosotros ya hace varios años, pues, eh, sabes que Francisco siempre está investigando, sobre uh -huh. todo eh, le encanta la, la cultura de él, él nació en, en La Mancha, él es manchego. Pero se ha criado aquí y a él le encanta eh, todo lo que es la cocina mediterránea. Se ha especializado en, en nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre estaba investigando y uno de los platos que le encontró y que era muy difícil de, de ver en el mercado eran los tabellacos. Ah, sí. Entonces, que ahora hay mucha claro. gente que los hace, pero que se estaba perdiendo. Pero gracias a, perdiendo, a cocineros como exacto. los vuestros y sí. como otros muchos, claro. estamos recuperando platos muy de nuestra tierra. Muy rico, además, sí. está basado pues en las verduras de temporada que tenemos ahora, se prepara un guiso y se le añaden unos panecillos uh -huh. que elaboramos también. Se puede elaborar con le puedes poner unas mollitas de bacalao de salado o lo puedes hacer totalmente vegano, sin nada de bacalao, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que es un guiso con sus panecillos que está muy bueno, es muy nutritivo y muy sano y nos permite ahora pues eso ir bajando un poco ese tono de comidas más eh, que nos llenan más más de invierno e ir adaptándolas a, a, a la frescura que, que vamos a tener ahora en primavera no la verdad es que es un plato muy interesante y viene pues sobre todo en el campo del Che. es muy conocido pero como uh -huh. tú has dicho pues estaba perdiendo y ahora pues no, es que no queremos nos negamos a, a, perder, a perder nuestras, nuestras raíces gastronómicas es que encima son los mejores no sí. entonces deberemos de, de estar ahí siempre eh, recuperándolas y manteniéndolas uh -huh. y luego mira por ejemplo la paella de cebolla con bacalao nosotros uh -huh. le ponemos unas tiritas de patata también Como el bacalao es muy meloso, pues hace una paella con un arroz muy melosito, aunque sea eh, arroz de paella, eh, uh -huh. tiene pues eso, ese, no sé, ese meloso especial, ¿no? Y yo la recomiendo también. Está muy buena y bueno es una buena fecha para para quien no la haya probado para probarla. Y luego, pues, en la paella con boquerones, uh -huh. ya empezamos con el pescado de aquí, de la bahía, el boquerón, la sardina, todavía nos falta un poquito para las sardinas, aún son uh -huh. pequeñas, pero bueno, poco a poco irán apareciendo y también es una, un plato muy, muy bueno de aquí, muy típico de aquí, ¿no? El bacalao frito con tomate, que os voy a contar. ¡Ay, qué bueno! Que voy a contar. Yo me he criado con eso. La Semana Santa era tortilla de patatas y el bacalao que mi madre desalaba durante un par de días, uh -huh. le estaba cambiando el agua y luego se hacía con el tomate frito y era... era Casi más que comida, casi merienda, ¿no? Que con, el, con este plato, ¿no? Y luego, pues como hemos cantado, los dulces. dulces sí, Los dulces sí que han proliferado. <risa> <risa> y además, dulces eh, sencillos, como hemos dicho antes, la torrija. ¿Quién no conoce las torrijas? Y, y además, qué buenas hay, están. Sí, y mil formas diferentes sí. de hacerlas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el fogón, pues le ponemos leche huevo, las freímos y luego eh, con azúcar y, y un poquito canela. de canela y un, una cortecita de naranja y de limón, uh -huh. pues les haces como un, un almíbar muy ligero, que no esté pesado. Y las bañas un poquito con eso. Y están riquísimas. Entonces, ¿qué pasa con estos platos? Que son platos con ingredientes económicos, pero lo que más llevan es trabajo. Desde Entonces, luego que sí. Imagínate yo tener en casa una bandeja entera, como, como se tenía antes, ¿no? por cuando venían las visitas, que es normal en estos días, ¿no? Tenías tu fuente de torrijas para el café, para el desayuno. Pues yo eso no lo puedo tener en casa. Eso es un peligro. <risa> eso es un ir y venir Pero mira, podemos ir al fogón, comprarnos un es par de torrijas y así no tenemos Entonces lo práctico centera. es eso, decir, sí. bueno, pues hoy me apetece una torrija o, o dos, o compro unas cuantas torrijas para la familia hoy, pues compras justo las que necesitas para ese día, uh -huh. no tienes ningún tipo de desperdicio y además, como siempre, pues te ahorras el tiempo de, de tener Sí, prepararlas. Y, lo, y, lo, y lo que se ensucia haciendo torrijas claro, también, es, la de sí. platos que se utilizan. Tenemos los panecillos dulces también, que son no son tan conocidos, pero también están riquísimos, que llevan piñones. Y, eh, bueno, también preparamos los postres que tenemos siempre, los postres adicionales, como el arroz con leche, leche, el tocino de cielo mm. y, como dice Ros, la mona. Vamos, <risa> eso, eso es, es que… <risa> eso no puede faltar. Es esto es bastante complicado. Sí. ¿eh? Es más es más eh, difícil mantener la línea, yo creo, en Semana Santa… ¿Qué en Navidad? Que en Navidad. Sí, sí, sí, yo creo sí. que es, sí. <risa> es <verdad. risa> Bueno, lo que espero que no sea difícil es mantener eh, la línea, por supuesto, y pero lo más importante, mantener las normas de seguridad, la distancia, eh, que no tengamos de ar que arrepentirnos cuando pase la Semana Santa de que los da los datos tan buenos que tenemos eh, cambien en, en negativo. Por eso, esa campaña que junto al Ayuntamiento habéis puesto en marcha desde sí. la Asociación de Hostelería de Elche, que se llama «Si tú no cumples, nos cierran». Bueno. Uh -huh. Que sea una realidad y que desde luego no se vuelva a cerrar. Y desde luego, muy implicado en, en esto está, como decíamos, eh, el ayuntamiento y en especial su concejal Felipe Sánchez, que está con nosotros a través del teléfono. Felipe, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, imagino que haciéndose la boca agua escuchando a Nieves, ¿no? Sí, la verdad es que la descripción, la descripción que hace de los platos es, es, es malvada, porque. porque... Nos pone, vamos, a estas horas que ya uno está casi a la hora del almuerzo apetece, apetece. Desde lo que sí, a nosotros nos pasa lo mismo todas las semanas cuando la escuchamos. Bueno, estábamos diciendo que es importantísimo para que sigan estos datos positivos que tenemos en Elche, eh, pues poner en, en marcha campañas como lo que habéis puesto eh, vosotros. ¿Qué te gustaría decir a los ciudadanos en estos días tan importantes para evitar precisamente una cuarta ola? Bueno, yo creo que... que... A nadie hay que decirle ya qué es lo que hay que hacer. Yo creo que es por todos sabidos. Son unas normas muy sencillas las que tenemos que cumplir. Y lo importante en estos días es que, como los niños están de vacaciones, muchas personas también cogen vacaciones, eh, vamos a acudir seguramente a tomarnos algo respetando las normas en, en la solería. Y lo importante es precisamente eso, que cuando vayamos... Perdón. <coughs> que cuando vayamos... Eh, respetemos esas normas de distancia, de mantener la mascarilla, ya nos han dicho que, que lo mejor es que cuando estemos, no estemos comiendo, bebiendo la mantengamos eh, puesta, pues vamos a, a, a jolín, se me ha ido eh, eh, la mantengamos para precisamente eso, para protegernos nosotros y a los demás ¿no? eh, yo creo que la, tenemos locales que son seguros hacen un gran esfuerzo el día a día por mantener eso, esas medidas de seguridad y nosotros hemos de poner nuestra parte precisamente para que no demos un paso atrás que es lo que no queremos ninguno desde luego que sí bueno más complicado va a ser y más con el buen tiempo que tenemos en estos días eh, mantener que se cumpla el tema de las mascarillas en las playas quizá no que hay mucha hay mucha controversia de, de opiniones bueno esto es que eh, a veces la realidad eh, jurídico legal mmm, Eh, ...no se anticipa, sino que incluso va por detrás, ¿no? Y en este caso, una norma que se pensó hace casi un año, ¿no?, en junio... Eh, ...se ha acabado de, de, de, de formalizarse ahora, cuando ya tenemos mucho más conocimiento... mucho más experiencia y sabemos que posiblemente eh, en los lugares de libre... ...siempre que no estés en contacto con otras personas que no sean de tu núcleo de convivencia pues se puede mantener, eh, eh, no es necesario a lo mejor eh, mantener la, la, la mascarilla. En estos momentos. bueno, esa coincidencia de, ese, de esa falta de conocimiento aplicado a la norma ha hecho que cuando se ha puesto en marcha, pues eh, lo primero que se ha dicho es que hay, hay que cambiarla, ¿no? Y creo que están trabajando en ello para intentar eh, adaptarla a los espacios libres. Pues ojalá que, que así sea. Ha dado usted un, un mensaje a los ciudadanos, ahora me gustaría también que, que diera un mensaje de ánimo a todo el sector de la hostelería y del comercio que están tan preocupados para que todo salga bien. Bueno, yo, eh, a todos ellos que, como digo, tienen una, una actividad que, que es, es complicada en estas circunstancias, ya siempre lo ha sido, porque al final tuvo tienes tu negocio, son familias En muchísimos casos, y no hablamos de, de grandes negocios, hablamos de personas que son nuestros vecinos y vecinas, que han montado su, su pequeño negocio y lo llevan día a día, con su cumpliendo con su clientela generando esa confianza, ofreciendo buen producto, un buen servicio. Y en este caso hay que agradecerles a ellos que, que durante en el comercio esencial nos ha mantenido, durante todo, todo el estado de alarma, el comercio esencial que sigue estando ahí que, y que precisamente ayer Eh, ...informamos ya, que vamos a dar 3,3 eh, millones de, de euros en ayudas para, para el comercio no esencial... ...y la hostelería, y bueno, que contamos con ella para que mantenga nuestro modo de vida mediterráneo... ...sabemos como somos, nos gusta estar en la calle, las circunstancias son muy difíciles... ...pero es, ellos han sabido estar a la altura y yo les animo a que continúen eh, demostrando que están a la altura de, del momento que saben eh, cómo, cómo ofrecernos un servicio seguro y nosotros desde el ayuntamiento desde todas las administraciones mostraremos nuestro apoyo en, la, en lo que esté en nuestra mano vamos a seguir dándoles ese apoyo en todas las formas que, fueran que a las que podamos llegar no sean mediante ayudas económicas sean mediante, mediante campañas de concienciación como esta Siempre vamos a estar a su lado. Pues me quedan 20 segundos para hablar con usted, Felipe. ¿Un plato que le guste de esta Semana Santa? ¿Cómo usted? Bueno, un plato que me guste. Pues mira, yo eh, voy a llamar a casa muy sencilla una sala de capellanes, me ha venido a la cabeza ahora. Eso nos gusta a todos, ¿eh? Eso nos gusta a todos todo el año, desde luego que sí. Eso todo el año. <ríe> Félix Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Elche, estamos aquí con Nieves Gil también. Bueno, pues ha sido un placer escucharle y ojalá que eh, campañas como esta nos sirvan para concienciarnos todos y que las cosas sigan yendo cada vez mejor. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Nieves, 20 segundos para, decir, para apuntar lo que quieras. Bueno, pues eh, reiterar lo que habéis estado diciendo vosotras hasta ahora. También agradecer a la concejalía bueno, pues que ponga también de su parte los medios y, y, y, bueno, y, y asuma también la responsabilidad de, de, de concienciarnos todos ¿no? para que podamos salir adelante y que ellos saben muy bien lo que se está pasando, el, el, el, la situación en la que está la hostelería y el pequeño comercio, Y bueno, y que creo que todos juntos, unidos, trabajando, eh, las cosas van a ir mejor. Yo yo soy muy positiva en eso. Eh, eh, todos tenemos que ser muy positivos. Todos, todos. Eh, bueno. Así que hacemos ese llamamiento. Exactamente. Si no cumples, nos cierran. Exacto. Así que hay que cumplir las normas y llevar mucho cuidado durante este largo puente que tenemos por los festivos de Semana Santa y el lunes de Mona. Así que yo me quedo con los tabellacos y con la mona. <risa> yo me quedo con las torrijas, la con los tabellacos y con la mona. <risa> Tú más. ¿Sí? Yo más. Pues, hasta pues, luego. Hasta luego. Y a, a ustedes también les decimos adiós. Volveremos el martes. 101.4. Teleelch Radio Marca.